¿Qué te parece un programa de sida? No sé, a me parecía. ¿Por qué lo escucharías? Por las dudas. Por las dudas es escuchar. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Jugamos, wow, nos reímos, esa es la idea del programa. Ser la Ser chicos. Todos <risa> los martes de 22 a 24, ¿está bien? Radio Gráfica. FM 89.3 Movimiento. Fin de espacio publicitario. Los ejes de los materiales vertidos en los últimos días en la gráfica está relacionado con el tema económico. Hemos hablado de los perfiles que se están diseñando con el objetivo de tener un 2021 mejor. Ahora un anuncio presidencial para trabajar en un fondo con el objetivo de mejorar recursos financieros de las provincias. Se viene un debate acerca del impuesto a las grandes fortunas y se está presentando en el Congreso el presupuesto 2021. Le damos la bienvenida al economista Horacio Robelli, querido amigo, para ayudarnos a entender por dónde pasan los ejes del debate. ¿Qué tal, Horacio Gabriel Fernández te saluda? Gabriel, querido amigo, saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, como dijiste vos, es un el presupuesto sería ...lo más grande... ...pero hay varios proyectos... ...están en danza... ...que ayudarían a este presupuesto 2021... ...el presupuesto es importante... ...porque sería el primer plan... ...el presupuesto no es un plan anual de gobierno... ...y tiene un plan final de inversiones... ...porque es el presupuesto 2021... ...más el plan final de inversiones... ...hay un banco de, uh -huh. de proyectos de inversiones... ...y diría cuáles son las inversiones... ...que están priorizadas por el gobierno nacional... ...para realizarse... ...en el año 2021, 2022 y 2023... Entonces, eh de ahí la la, la importancia como programa de gobierno. Y por otra parte también porque da supuestos, el presupuesto, como es, la palabra lo dice, presuponer, sí. tiene que dar supuestos de evaluación de las variables macroeconómicas. La fundamental, obviamente, para nosotros sería cuánto estima que, que será el PBI en el que viene, cuál va a ser la inflación, o sea, el aumento de los precios, el aumento promedio esperado de los precios, el valor del dólar. Y, por supuesto, con ello la, la estimación de cuánto van a ser las importaciones, cuánto las importaciones, cómo se va a mantener el nivel de actividad, cuánto va a ser el consumo, cuánto se va a dedicar a la inversión. pues o sea, hay una suma de indicadores que te dice el presupuesto que te va pintando un país de definitivo. Y de los, de los números que estamos barajando, Horacio, eh, acá las preguntas de los amigos que están escuchando es si son realistas o no. Por ejemplo, se habla de un crecimiento económico del 5,5. ¿Cómo lo ves? cómo ves el, el, la Mira, cifra Es realista porque ¿por porque nosotros ya lo vivimos. En el año 2003, cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia de la República, en el 25 de mayo del 2003, la tasa de desocupación abierta, que venía arrastrada obviamente por la crisis del 2001-2002, era de 25% de desocupación abierta. Hoy, con toda la fuya, no llega a 13 o a 14, y era 25%. Eh, ¿Vos te acordás? Porque todos somos grandes. Uno cada cuatro personas sí. estaba este sin trabajo. Una barbaridad. Bueno, esta ¿Seguro? situación... Disculpa, me metí que chequeé, Gabriel. Sí, sí, seguro. Ah, que me había asumando, dicho algo. Porque recuerdo perfectamente el periodo, sí. Bueno, en ese marco, sin embargo lo asumió... porque Porque la Argentina tiene una gallina de los huevos de oro que es el mercado interno. Si vos impulsás el mercado interno con solamente... Uh -huh. Ya, con solamente darle créditos a las pequeñas y medianas empresas dos o tres nóminas salariales que tienen los empleados que tienen en blanco darle ese crédito, ponerse en funcionamiento esas pequeñas y medianas empresas y el 75% de lo que nosotros producimos se destina al mercado interno o si a eso lo digo que si voy a impulsar ese mercado interno el mercado externo trabaja solo porque nosotros nunca dejamos de vender alimentos la Argentina en medio de la crisis de que significó la pandemia fue una crisis mundial Todos siguieron demandando alimentos porque tenían que, que alimentar a su población. Como nunca vendió el Alto Valle de Río Negro, vendió pedas y manzanas, como nunca, la, la acaba de poner en la planta, la vendió porque Rucha le compró todo. Italia, lo mismo China, o sea, están comprando... El, el, problema de el problema de la venta de alimentos no lo tenemos porque está garantizada la exportación de alimentos tanto eh en bruto como tanto grano, como carne, como algún grado de elaboración que tienen, como harina, aceite, TPZ, está garantizado. Entonces, si uno impulsas un poco el mercado interno, esa combinación hace que la Argentina crezca como la esa flor rústica del campo de la noche de la mañana. Es más, yo te digo, si si se come bien Pusieron 5,5, ¿por qué? Porque evidentemente la Argentina no es lineal. Acá hay un problema muy fuerte entre un sector de la sociedad que que, que quiere seguir vinculado al, al capital especulativo, quiere seguir vinculado a la fuga de capitales, quiere seguir vinculado a lo que han logrado. O sea, nosotros, para tener idea de lo que estamos diciendo, nosotros tenemos hoy el mismo PBI, a dólares contantes, tenemos el mismo PBI, el mismo producto interno en el 2019, que en 1974. ¿Por qué? La diferencia primaria sí, sí. es que en 1974 éramos el país más integrado de América Latina, donde menos diferencia había entre un rico y un pobre, y éramos 22 millones de habitantes. Hoy tenemos el mismo periodo y somos 45 millones de habitantes, más que duplicamos la cantidad de habitantes, somos 45 millones de habitantes Y ya ya teníamos 5% y acá tenemos más de 50% por eso. Allá teníamos una desocupación quinnal del 3% y ahora tal vez si se la mide bien 3 o 14%. Cerró 10,5 en el 2019. O sea, sí, sí. esto es lo que lo que tenemos que ver. Si nosotros logra si el gobierno logra imponer el modelo de defensa del mercado interno y de seguir vendiendo productos afuera, la Argentina va a crecer sí o sí. Hay razones estructurales para ser optimista esto es lo que yo le trato de, de señalar a algunos amigos. Eh, Horacio, eh, una de las informaciones que tenemos es que hay por lo menos tres proyectos en marcha, en debate, sobre la reforma de la ley de entidades financieras dispuesta por José Alfredo Martínez de Hoz en el 77. Me gustaría que le cuente brevemente a la gente por qué es necesario reformular el sistema de finanzas argentina. Mira muchas gracias, pues yo empecé trabajando en el año 1974 en un banco cooperativo de verdad, que era el banco Juncal, que era un banco de de Parque Patrillo, donde los vecinos venían a hacernos depósitos a plazo fijo, en esa época eran las máquinas comunes, o sea, lo teníamos que hacer con papel carbónico y después se le prestamos al mismo vecino, recreamos el crédito y se lo prestamos al mismo vecino, aquel que le quiere comprar un, un departamento o ayudarle a pagar un departamento a su hijo o hacer una casa de fondo al hijo, aquel del que tiene un taller y quería comprar insumos para el taller. El mismo el mismo crédito se reciclaba en el mismo barrio y en ese momento el crédito sobre el PBI, el PBI en 1974 superaba el 40% del producto bruto. Oye, el crédito en el año 2019 hoy sigue igual, pero en el 2011 el crédito apenas supera el 11% del producto bruto. En esa época había más de 800 entidades financieras, entre caja de crédito, Banco Cooperativo, que trabajaba yo, que era Banco Cooperativo, verdad. Este, mutuales, había más de 800 entidades de crédito. Ahora hay solamente 55, de las cuales 13 son públicas, solamente 13 son públicas nacionales, provinciales. Hay un solo municipio, es el municipio Rosario, que tiene su banco oficial, el Banco Municipal de Rosario. Y después, el resto son entidades privadas, pero solamente 10 entidades privadas manejan el 55% del crédito y son las que las responsables de más del 80% de la LEREC. ¿Qué hacen? toman depósito de público, en vez de a la gente, por eso está bajo el crédito, se lo da al Banco Central, un billón ochocientos mil millones de pesos, un billón ochocientos mil millones de pesos, más del 85% de la base monetaria, de la cantidad de dineros emitidos y puestos en circulación por el Banco Central, y lo que moviliza el Banco Central para no prestar. Si a decir ¿cómo puede ser que el Banco Central le pague una tasa del 38% anual cada siete días a los bancos para que no presten? Bueno... Esto es lo que significa la reforma financiera del 77. De ahí la necesidad de romper esa, esa reforma perversa que lo único que hace es valorizar el capital financieramente en el medio de los sectores productivos y de trabajo. Fíjate que ahí es donde aparece el tema cultural comunicacional en el eje porque si desataron la contienda que hicieron los medios concentrados con el tema de la reforma judicial, cuando se venga el debate de la reforma financiera, Ah, lo que va a haber que aguantar, ¿no? Lo que va a haber que aguantar en los medios. Son poco y seguro, lo fundamental realmente la, la, la caja hay que entender bueno, que, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, que el dinero bueno, lo queda al Estado, de que el dinero nos pertenece a todos, más allá que uno pueda cobrar más, otro cobrar más o menos, la emisión de de dinero es una responsabilidad estatal. El Banco Central es un ente estatal, no es un ente privado, como quieren hacer ellos. Uh -huh. Y ellos, en cambio, lo que tratan de hacer es que el Banco Central sea solamente... Un, un, un mero garante la ganancia de ellos, y lo van a Central la función que tiene que hacer es regular el crédito o sea, tiene que hacer que, se, que, que vuelva el crédito a la, a la población y a tasas accesibles y a tasas accesibles cosa que el Banco Central no hace pero independientemente que no hace eh, es lo que tiene que hacerse, por eso la reforma la reforma, perdón, la reforma financiera tiene que ser una reforma a raíz de la del fundamento filosófico de la reforma financiera del 77, de de que ni el Lola ni los pesos le pertenecen a, a las entidades financieras, nos pertenecen a todos. Estaba viendo de déficit primario perspectiva, gasto de capital, exportaciones, importaciones, y ahí te quiero preguntar Horacio, eh cómo pensa que va a estar el tipo de cambio en este tramo hacia el año que viene. ¿Se va a sostener? Bueno, que lo dice edición, en lo que yo entender el gobierno que va a hacer un poder. promedio de 101 pesos de todo el año 2021, pero también dice que vamos a tener un superávit comercial de 18,000 millones de dólares. Recordemos que este uh -huh. año tal vez tengamos un superávit comercial de 18 millones de, de 18,000 millones de dólares y que el año pasado tuvimos un superávit comercial de casi 16.000. Para ser más recto, el superávit comercial del año 2019 fue de 15.990 millones de dólares. Las exportaciones superaron. Las exportaciones fueron casi por 65.000 millones de dólares el año pasado y superaron en 15.990 millones de dólares las importaciones. No no que tener el problema de la presión cambiaria que tenemos. sí con con el Con el flujo comercial... Vos tenés garantizado, por la profesionalidad del equipo de Martín Guzmán, tiene garantizado que solamente entrás a pagar capital en julio en julio del 2024. Según lo que dice Diego Bastobre, que es el secretario de finanzas, lo dijo públicamente, dijo que la, la parte que le corre, dice que solamente se va a pagar el año que viene 0,125 los 107.855, 52 millones de dólares de negocio. Está en todos los periódicos de hoy, lo dice el secretario de Finanzas de Finanza Nación, digo Bastaurre, que solamente se va a pagar el 0,125, o sea, unos 135 millones de dólares. Y vos tenés su peda comercial por 18.000 millones de dólares. No tendríamos tener problema ni, ni en el frente externo ¿Cuál el problema? ¿Cuál es el verdadero problema por la cual sigue sí la presión cambiaría? Que demandan dólares porque aquellos que jugaron plata, que tienen la plata afuera, no quieren devalorizarla. Hoy tendría que converger uh -huh. como convergió con Kirchner. Recordemos que cuando Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003, el paralelo estaba a 3 pesos con 50. El oficial estaba a 2 pesos con 25. ¿Cómo terminó el año? Los 2, 2 con 50. Tenemos volver a repetir esa jugada. ¿Por qué no repetimos? Porque evidentemente acá hay factores extraeconómicos, que son los factores especulativos, las grandes empresas... Si vos te pone a pensar que solamente son 200 empresas, 200 empresas, antes ya está Vicentín, 200 empresas las que facturaron el 65% de las exportaciones del año pasado, 200 empresas, te das cuenta donde, ahí donde tenés que poner la lupa para saber qué pasa con el tipo de cambio. Y una aclaración que seguramente eh, no, no es determinante para economistas que la tienen muy clara, pero me interesa para eh, el público en general porque es otro debate interesante que se está dando de manera malversada a través de algunas portadas. Eh, en el impuesto a las grandes fortunas, eh, he visto las cifras, en dos meses recuperan, es decir, ni hay una problemática específica destinada con la rentabilidad de aquellas personas a las cuales se le va a cobrar ese impuesto. Pero, por supuesto, mira es algo es realmente doloroso pasar por esto. son son eh, eh, Toman el patrimonio a, a declarado en el impuesto a los bienes personales al 30 de diciembre del año pasado, y tiene que superar un patrimonio de 200 millones de pesos, o sea, unos 3 millones de dólares, y, y, y, y son... Eh, Son un poco más de doce exactamente son doce contribuyentes los que estarían grabados por este por este por este aporte no quieren llamar impuestos sino lo llaman como aporte solidario y le cobran una alícuta que va que es distinta si tienen los bienes declarados acá o los tienen creadodos en el exterior todo en base a la declaración jurada el 30 de diciembre del 2019, bueno, son solamente 12.141 personas y son los más ricos del, del país, ahí tienen los Roca, los Fumetian, los Pérez Compán, sí, sí, sí. los Bulgeroni, los Galperín, todos, todos los más ricos de este país, cualquiera de ellos, lo que van a pagar, no no a ellos perder un millón de dólares, no les cuesta nada, por más que tenga que pagar como mucho, un millón, de, un millón de dólares más, un millón de dólares menos a Roca, que tiene activos por 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, perder un millón de dólares no le cambia la vida, y sin embargo logra por lo menos financiar parte del agujero que tiene el Estado porque solo, solo de soledad absoluta el Estado Nacional junto con los provinciales y los municipales bancó la crisis del él, no solamente los gastos del programa de salud de del COVID, sino también las asistencias a la población, la asistencia a los ATP, la los aportes transitorios de la producción de las empresas, todo esto no fue gratis, fueron muchísimas tasas que hubo que pagar y ellos...